Casa parlante, mano arriba Casa parlante, mano arriba Desde Chile hasta Argentina yeah, yeah. s í s í e l l a me busca por malo, me quiere por bandido Sabe que yo tengo toda la mafia t r a s mío Negro, y ando escoltado, negro que ando prendido Le voy a gatillar hasta que esté el t a n b o r vacío e l l a me busca por malo, me quiere por bandido Sabe que yo tengo toda la mafia t r a s mío Negro, y ando escoltado, negro que a n o prendido Le voy a c a s t i l l a r hasta que esté el tambor vacío. Un cuete en la jeta, si no me respeta. Ninguno da un salto, me sobran los fecas. Me corren de fama, no entiendo su letra. Jacuma matata, ahora saca escopeta. Me paro en la yeca, como si fuese el dueño. Me prendo dos leños, estilo sureño. Le cambio las luces, me fruncen el s e ñ o Mi compa en la moto robó tu diseño. Y ahora estoy dentro del Paris z o n Bitch. Llego con Perico y r e v e n t o el bip. Tomo dos, tomo tres, tomo dos mil. Es mi dangue son disparándole esos niños rich. La droga es dulce, baby. Hay que tomarla suave. Viene con la chispa adecuada pa' que no te apagues. Fuma lento, fuma lento, goza cuando tragues. One more time, mami. One more time, mami. Yo fui a la esquina de tu barrio y lo reapié mejor. Tuviste que aprender porque yo fui el que te marcó el error. La autoridad me dice mero, por favor, para con tanta parrafada callejera para, para el, el underground. underground. Bandido, bandido.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 Que yo tengo toda la mafia tras mío, negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a g a t i l l a r hasta que esté el tambor vacío. Ya me dice que soy malo como Lucifer, y yo le digo que no creo en esa estupidez. Que todas las cosas malas q u e h i c e ya las olvidé. Que estoy metiéndole a la música y al p e r c o s é Me cruzan y me dicen H,、ah, bolas de cosé. d e c í las cosas que yo pienso, no sé cómo hacer. Pasa que yo cuento las cosas claras como es. No ando buscando la estrategia para el ajedrez. Alguno piensa que no voy a jugar fino Cuando saque, cuando apunte, cuando sienta mis latidos Cuando tire, cuando parta, cuando tenga el objetivo Porque para ellos es pena, para mí algo divertido Me sigo metiendo en nidos clandestinos La dosis más fuerte, déjasela a mis bandidos La droga m ó v e l a y cuídame los contenidos Que yo tengo escuela, delincuencia con estilo Pa' dejar en evidencia lo que en la calle he vivido b o t decilo, joseando con mi hermano Perdiendo en el invierno pa' gastarlo en el v e r a n o Ella quiere que llegue con mi pistola en la mano Porque ella ヘッ